De comunicaciones, eh Contúndete, casi de principio a fin Pero te propongo empezar a hablar sobre este 96-77 Con Junior Saqueira, Fabio ¿Qué haces Junior? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo acá. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, sí, sí, sí bueno, Recuperando un poco el día, el día después? ¿Te acostaste tarde? ¿Te costó dormir? Eh, no, no, no de... Sí, como siempre, fue los partido Eh de te quedás un poco colgado, que baja la adrenalina hasta que eh, calmar un poco, y, pero hoy ya temprano arriba y, y bueno, hacer, tratar de seguir la vida normal acá cuando estoy en, en mi casa, ir a buscar a los chicos al colegio y, y despejar la cabeza hasta la hora de entrenar esta tarde y, y, y ya me ir poniendo el, el segundo juego en la cabeza a partir de esta noche bueno en el primero eh, entonces que son dos equipos digamos con con con similitud en el récord parejos ferro hizo un campañón este comunicaciones le metió un sprint final tremendo hizo un campañón también hizo fuerte la localía este pensaban sacar tanta diferencia o dominar tanto el trámite del partido más allá de que era la idea no no la verdad que no eh seguimos pensando va, eh, todos y yo particularmente que va a ser una serie durísima. Eh, lo decís vos, va que somos dos equipos, por algo terminamos cuarto y quinto en la fase regular. El eh, Ferro juega muy bien al básquet, eh, jugó muy bien todo el año, saben a qué jugar, eh, pero bueno, creo que cada, cada partido es distinto, ¿no? Creo que ayer nosotros entramos con muy agresivo defensivamente, pudiendo controlar a, a, a los jugadores clave de ellos. Y, y más allá de tener un, un primer tiempo muy efectivo sobre todo el primer cuarto donde los porcentajes fueron muy buenos eh, creo que todos estábamos metidos en lo, en lo mismo ¿no? que, que era la intensidad atrás, rotar el equipo el que estaba cansado se sentaba entraba otro y, y jugaba a la misma intensidad y eso creo que, que que va a marcar el camino a la serie ¿no? Eh, poder sacarlo de, de ritmo a ellos y meterlo a nuestro ritmo y, y y eso es clave. Es cierto que falta mucho, que obviamente no hay conformismo en Comunicaciones, pero qué buena temporada, ¿no? Porque están confirmando lo hecho en el Super 20, ¿no? A pesar de haber tenido una temporada regular en cuanto a Liga Nacional complicada, ¿no? Entre lesiones, eh algunos récords negativos, pero el sprint final que tuvo Comunicaciones y este y estos play-offs que están disputando lo hace un equipo para para temer y para tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí, creo que, que la liga sacaron lo que fue el Super 20, llegar a un gol final que es muy bueno para el club y para nosotros. Eh, tuvimos una fase regular complicada, acorde a, a como hiciste vos, a las lesiones. Siempre eh, jugamos muy poco partido con el plantel completo para lo que es otra liga tan competitiva, y, y muchas veces nos ha tocado estar en el momento claro donde nos podíamos meter... No sé, recuerdo en la segunda posición, ganando la gira de Córdoba, eh, jugar con tres jugadores menos. Eh, una gira tan complicada y perder en la última bola los dos partidos y, y de estar segundo pasar a estar octavo, ¿no? Bueno, por, por cómo está la liga de pareja, ¿no? Eh, pero bueno, lo importante fue que al final no pudimos, pudimos ir llegando completo. Eh, completo entre comillas, ¿no? Con la lesión de Robert eh, sumamos a un jugador en las últimas dos fechas de la liga eh y y bueno pudimos pegar ese sprint final para posicionarnos bien y tener la localía ya sea en en octavo final y en cuarto ¿no? Eh, que es importantísimo para para lo que es la liga nuestra ¿no? sí hablando de localía justamente la serie de partidos contra Ferro hasta ahora se impone local, me imagino que es fundamental confirmar, mañana este primer gran punto que ganan ¿no? sí sí sí es ganar por uno, ganar por veinte Eh, siempre es bueno es lo mismo vale un punto pero eh, es marcar el camino dentro del grupo hacia dónde queremos ir eh, mañana va a ser otra otra historia o son 40 minutos donde tenemos que estar con la misma intensidad y tratar de repetir lo bueno que hicimos que hicimos ayer no así que eh, el objetivo es ese, tratar de defender nuestra localía eh, ir por todo por mañana y Y bueno, eh, sabemos que va a ser un partido duro, eh, eh, pero bueno, te vuelvo a repetir, ojalá podamos meterlo dentro de nuestro ritmo como hicimos ayer ofensivamente y, y si lo hacemos vamos a tener grandes chance de ganar. Ha vivido varias y distintas situaciones en toda tu carrera en la Liga Nacional, has vestido distintas camisetas. ¿Cómo está Mercedes, no con este buen presente de comunicaciones? ¿Qué club encontraste? ¿no? Eh, y además, hablame sobre todo de la clave de este equipo, no que... ...se ha hecho fuerte a pesar de... ...los problemas de lesiones... ...de no co completar muchas veces el equipo... ...de no sufrir muchos cambios... ...pero siempre dar un poco de ventaja... ¿no? En el, ...con el tema de las lesiones a lo largo de la temporada. Eh, mirá, Mercedes es muy, es muy nuevo... ¿no? ...es nuevo en la Liga... ...es el segundo año... Eh, ...pero como como lugar es un lugar muy tranquilo... Eh, ...para estar en familia eso hizo que el grupo se haga muy fuerte, porque eh, compartimos eh, todo momento en familia, ya sea mate, asado, eh, de todo, eh, y la gente de a poco se va se va entusiasmando, es como tener un espectáculo dentro de lo que es Mercedes, ¿no? De, de, como es el teatro, como no hay teatro, sino lo que sea, van a la cancha, es algo nuevo, entonces eh lo toman así no el de hacer algo distinto dentro de, de la rutina que tienen en el día a día eh, el club es bárbaro tenemos toda la comunidad de, eh, la gente que maneja el club la verdad que mil puntos lo único que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos por por entrenar jugar y nada más después tenemos todo eh, y creo que eso es súper valorable a lo a cómo está el país y a cómo está en otra Liga ¿no? a mí que me ha tocado estar en distintos clubes eh, tener la tranquilidad de, de llegar a fin de mes y, y lo único que tenés que hacer es preocuparte por jugar y nada más eh, eh, parece algo loco eh, que tiene que ser normal y no lo es eh, y bueno, creo que a poco a medida que, va, que fue pasando la Liga la gente se fue entusiasmando lógicamente cuando viene un equipo importante importante a, a lo que es el ambiente de fútbol, no San Lorenzo, Boca eh, o Regata San Martín, eh, por ser un clásico de la ciudad la gente va más eh, pero bueno eh, creo que, que estamos muy cómodos estamos muy contentos acá y, y ir logrando cosas dentro de la grupal son los objetivos que nos proponemos no, eh, como fue el objetivo de estar entre los cuatro primeros en el Super 20 como fue ir por lo máximo que podíamos en la fase regular pese a a lo inconveniente que tuvimos y fuimos por todo y, y la liga nos posicionó en el cuarto lugar eh y bueno y ahora seguimos por lo mismo, lo dije la otra vez ir por todo porque tenemos con qué eh y el día de mañana donde hasta donde te toque llegar tener la tranquilidad de que dejaste todo y viste todo por por lo porque por no lo más lejos posible así que estamos muy entusiasmados nosotros como, como como como grupo y y la gente como te dije va se entusiasma y y está contenta ¿no? estamos Entonces, hablando con Junior Sequeira eh jugador de eh, re, eh comunicaciones de Mercedes eh en lo particular en lo personal que bueno primero decirte qué bueno lo que eh lo que contás no este que, que tendría que ser una situación digamos habitual o normal Pero bueno, vos hablás con tus compañeros, con tus colegas, con tus amigos en otros equipos Y sabés que no es tan habitual o no se dio en, en muchos equipos o en varios equipos El hecho de estar al día, este, bueno viajar de, de la mejor manera posible Y qué bueno lo que contás que, que ahí en Mercedes lo, lo, lo, lo, lo tienen y solo tienen que pensar en jugar Eso por un lado, me alegro muchísimo que una nueva franquicia, un nuevo equipo eh, eh, Un nuevo integrante de la familia liguera venga con, con con esta impronta ¿no? con con bueno respetando los contratos pudiendo viajar bien y que solamente los jugadores tengan que preocuparse y el cuerpo técnico por este eh, ganar partidos o, o competir y en lo personal cómo estás este después de una enorme carrera una carrera eh, que incluye un mundial en el medio este mayor ¿no? este como fue el de Turquía eh bueno cómo cómo, cómo estás con eso eh con con tu carrera hasta aquí y con con esta llegada a a Mercedes eh bien bien también lo bueno lo lo de lo, lo de la franquicia nueva acá de Mercedes lo dijiste vos y que eh por lo que te comentabas y que estamos estamos bárbaros y en lo personal eh muy bien eh, la verdad que eh, debe ser la temporada que que eh menos minutos estoy jugando y, y la estoy disfrutando porque son más minutos de calidad eh que de cantidad ¿no? que eh, y llego a los playoffs de la mejor manera eh, tener un año sano o mayormente sano y no llegar eh tan al límite en esta instancia creo que eh, por mi estilo de juego y, y porque la edad los años pasan tan bien me permitió estar mucho más cuidado durante todo el año y, y disfrutar más no eh a ver creo que va todo de la mano ya estoy más grande con pasé por distintos equipos sí. distintas experiencias y y cuando tenés la cabeza tranquila que, que solo pensás en, sí. eh, en el equipo en jugar y la preocupación es esa de cómo mejorar a, a tu compañero cómo podemos ser mejor como grupo y eh creo que ahí re, disfrutás y y el cuerpo relaja mucho más que cuando tenés la cabeza eh, que me ha pasado en otro, como capitán ya sea acá o en otro grupo donde tenés que llevar al vestuario y, y, y ver cómo un compañero puede llegar a fin de mes ¿me explico? Eh, creo o sea, que eso desgasta muchísimo eh, de, ya sea de cómo viajar o, o cómo puedes ayudar al, al utilero, al cuerpo técnico y cuando te das cuenta estás pensando en un montón de cosas y y en lo que tenía que pensar que tu trabajo estás gastando un montón de energía eh, que no sirve, creo que en toda mi carrera me ha pasado a tomar a llegar a tomar la decisión de no querer jugar como, como fueron hace un par de años y de no, no, jugué, no el porque la, la, la por ese momento, sí. porque no estaba, no me me, me había desgastado muchísimo, creo que eso fue un, un clic en mi carrera donde eh fui argentino con con Chiche que ya lo conocía con un grupo bárbaro volver a sentir esas ganas, me hizo estar hoy acá disfrutando de estar con, con otro objetivo como club que, como se armó comunicaciones para pelear arriba y, y con una tranquilidad y disfrutando de, de los partidos de los juegos, del día a día y, y creo que el resto de mi compañero está igual eh, eh, es así, y, y bueno como dijiste vos, vienen a hablar con amigos o colegas que están en, en otro equipo y la verdad que eh ayer justo hablábamos con con Lucho me había tocado hablar con Marco cuando lo vino con de verdad un chale con Sagetti y, y y es una charla constante cómo está, que está Mercedes cómo están y cuando le decís que, que terminaste de cobrar que ya estás al día eh, te da a, a veces te da vergüenza decirlo entendés porque viviste del otro lado lo que es estar cuatro o cinco meses atrás eh, que hay que hay, hay un bueno. equipo que le ha pasado esta temporada viste que y entonces jugador y siempre digo lo mismo eh a ver son digamos eh contados eh o muy pocos los jugadores que con un salario por ahí pueden tirar un par de meses no el resto son todos son eh, trabajadores que que necesitan para su familia para su tranquilidad primero que les corresponde cobrarlo eso está claro y está fuera de discusión y segundo que eh, como está la vida hoy los compromisos que uno tiene este lo bueno, necesitas para vivir o sea no no no podés tirar cobrando una vez cada tanto y en ese momento las necesidades de cada uno ¿no? este eh, y, y, y y la familia lo que tenés atrás también juega un rol importante y y y debe ser una situación compleja, debe ser una situación compleja porque porque no te deja la, la cabeza bueno como como lo señalás hoy me gusta remarcar lo que está bueno este porque en el caso de ustedes está tienen la cabeza puesta solamente en jugar ¿no? y eso es una gran diferencia sí sí sí ni hablar ni hablar creo que, eh, que es así Fabi y bueno eh por eso uno eh como grupo se plantea objetivos mucho más grandes ¿no? eh de decir adelante palabra de tenemos todo estamos ¿Cómo? bárbaros lo único que tenemos que hacer es preocuparnos por por entrar a la cancha y dar al máximo y los objetivos son son son nuestro, porque en ningún momento lo los directivos no pusieron no, un objetivo o algo, al contrario, solo quieren se preocupa porque nosotros estemos bien acá en Mercedes, si nos falta algo, si no nos falta, si estamos cómodos, si no estamos cómodos y entonces es como que que todo el tiempo te estás sintiendo uno en deuda, ¿no? A estar claro. mal acostumbrado a venir de, de o vivir otra experiencia pero pero bueno, eh, nuestra liga es así, eh, lo dijiste vos, han contado los equipos que por la situación del país que hoy pueden estar bien, porque es entendible también, como, como sí, también lo vos, el jugador es nuestro trabajo, y, y yo valoro muchísimo al jugador nacional por eso, no el jugador nacional nunca va a poner una excusa eh, si cobra o no cobra, y se va a subir al micro, va a ir, va a jugar, y va a poner en la cara por el grupo, por el equipo, y, y y siempre lo voy a recalcar a eso no de, de, de lo de lo nacional y como como somos no acá en en nuestra Seguro. liga eh, en ese sentido así que eh pero bueno es cuidarlo ojalá haya muchos equipos como Mercedes y, y qué bueno, bueno lo que decís, qué bueno lo que decís la verdad que qué bueno lo que decís con con respecto a Mercedes sí. un buen es este es algo es, es con mucha que transmite mucha esperanza para para lo que viene con con algunas organizaciones, bueno eh nada, este se viene el segundo punto de la serie, eh, están con plantel completo, terminaron bien, no tienen ninguna baja, todos sanos, sí sí sí estamos bien, estamos bien la verdad que eh, también contentos por eso porque estamos eh obviamente algunos golpe o molestia que atraemos de de la competencia pero eh, si ves nuestros minutos en En el equipo, muy raro que alguno pase los 25, 26 minutos y, y eso que venimos a jugar un quinto juego con Libertad. Y, y sin embargo, ayer eh, tuvimos la misma intensidad que tuvimos en el último partido de la serie con Libertad y, sí. y eso marca que el equipo, al rotar, el cuerpo técnico tiene sí. la tranquilidad que, que entendimos todo el mensaje de cómo jugar un play-off, ¿no? Eh, así que estamos contentos y ojalá mañana podamos, sí. al ser una serie dura y larga para mí, podamos ir devastando al rival de a poco, ¿no? ¿Habías trabajado con Rearte como técnico? No, no, no, no, la primera vez, la primera vez. Eh, sí, había trabajado Ariel con Matías Huarte en Argentino, de Junín. Sí, y, sí, sí, me acuerdo. Y, y bueno, Mati me, me había hablado muy bien de él, y bueno, eh, medio que fue tipo un nexo, Matías, en lo que fue a la hora de arreglarlo acá y hablar con Ariel, porque también Matías, el terreno me ha mido año en Junín, eh ya sabíamos más o menos cómo era Ariel y Ariel sabía cómo era yo dentro de un grupo también y, y eso hizo que, que él confiara en, en el ser la primer ficha acá en el club y con el objetivo que tenía y darme la capitanía en el equipo eh para, para liderar junto a él a un grupo con a un grupo nuevo digamos porque claro. somos todos nuevos en en, en el plantel Eh, y dígame, capitán, ¿tiene contrato para la temporada que viene? Sí, sí, tengo, tengo, tengo, tengo un año más acá en muy bien Sí que ya había firmado por dos años, ella mover toda la familia y justo el más grande empezaba a primer grado y bueno, un poco estaba muy muy adaptado a Junín y bueno, la idea era que que empiece y termine un ciclo ya sea de primer grado empiece segundo en un mismo lugar y y que no lo no lo pueda sufrir tanto, así que Eh, mañana hablado muy bien de Mercedes también, sí que estoy cerca de mi casa y y bueno, todo da para para para tener estos dos años acá con con el club. Obviamente tienen el segundo año, el año que viene tienen la opción el club y la y la opción de mi parte. Sí que, pero todavía no se habló nada. Ahora estamos pensando solamente en el sí, proyecto. Están pensando en los peleos, bueno, hacía mucho que no charlábamos, una alegría escucharte bien, felicitaciones por la campaña que, que han hecho, felicitaciones por el primer juego el de anoche, el de postemporada que fue realmente una, una gran victoria noventa y seis setenta y siete, este y gracias por por el tiempo y un saludo grande a la familia Junior. Bueno gracias Fabi, un abrazo grande a todos ahí, bueno, eh lo sí. estoy escuchando como siempre, un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, la palabra de Luis